Le decimos buen día a David García, que es el director de defensa civil de la provincia. ¿Cómo te va? Hola, buenos días. ¿Cómo va? Bueno, te consulto trazando un panorama eh, por el último incendio que hemos conocido, que se registró ahí en la pastoril. ¿Está contenido? ¿Está controlado? ¿Cómo podemos informar? Mira, eh, está contenido el fuego. Eh, ahora tuvimos... un Para nosotros está con eh, cómo te podría decir para que me entiendas está quemando dentro de lo quemado pero bueno el propietario uh -huh. tiene preocupación porque piensa que, que el juego se le está yendo así que mandamos una cuadrilla para para resguardo también porque por ahí puede suceder que alguna alguna perdiz o algún animal salvaje pueda llegar a a volar o a correr y claro. pueda llegar a traspasar el fuego. Entonces, por eso mandamos una cuadrilla a manera de prevención, como alguna de ceniza, se podría decir. Bien, bien, entendido. Bueno, y y, y si te consulto sobre el panorama general eh, de, la, de lo que ya conocemos como pampeanos como la temporada de incendios, eh, estábamos este accediendo ahí la, al dato de que ya se quemaron 142.000 hectáreas en un Correcto. en un año en una temporada que que fue anunciada como este, bastante inquietante antes de, de que comenzara incluso. Sí, sí, ya esto está era algo previsible, que, que ya lo veníamos charlando y lo veníamos, creo que en una nota que me también lo dije, eh, esto ya estaba dentro de las previsiones, porque veíamos que había mucha sequía, eh, las lluvias de los primeros meses del año, que fue por allá por marzo, abril, eh, había hecho que el pasto que hoy el combustible que tiene el campo este este haya mucho no es cierto haya mucho mucho combustible y sumado a las temperaturas el viento eh, todo hace es el combo perfecto no es cierto para para que se produzcan este te, este tipo de siniestros de desastre más que nada uh -huh. bien eh, ayer se registraron en Santa Rosa eh, también un par de incendios sobre todo el que se registró cerca del aeropuerto qué es lo que pasa en esos casos o si es que han podido conocer y no sé si tomaron intervención plena de defensa civil Sí eh, ahí intervino primero bomberos de la policía eh, y bueno como era eh, algo grande llamaron pidiendo apoyo de la, de, de la dirección concurrieron dos cuadrillas de, de de la dirección junto con el camión forestal que tenemos. Y bueno, ese quedó contenido sobre las dos de la tarde aproximadamente, quedó contenido. Hoy ya podemos decir que está apagado posterior a la lluvia, ¿no? Que ya que se registró anoche en Santa Rosa. Y, pero digo, ese tipo de de incendios, ¿se, sí. ¿se generó a partir de qué? De... Porque no, eso, no fue una tormenta, tormenta. eléctrica, sino... O no, si... no, tormenta no había, claro. así que es imposible. Eh, es época de vacaciones, anda mucha gente y y eh, también los niños están este, dando eh, están en sus casas y te lo digo por experiencia también por haber tra transcurrido mi vida también en bomberos este en esta época nos pasaba generalmente estando en bomberos no pasaba eh, se ponen a aprender fuego particularmente te puedo contar como anécdota en el ahí en el atrás del plan cinco5000 eh, me pasó personalmente estaba apagando fuego y atrás nuestro venía la, los padres mandaban a los niños a prender fuego, eh, te estoy hablando hace 10 años atrás aproximadamente, no no es ahora, ¿no? Por eso te digo, es algo que que que sucede en la ciudad, no sé por qué, por falta de empatía de hacia la gente, porque pueden provocar daños mayores por querer hacer una quema, no sé cuál es, el, no le encuentro el sentido, ¿no? Pero bueno, eh, también sucedió una vez que terminó ese fuego, sucedió que se prendió, hubo, hubo otro fuego en la parte de ahí del Ara San Juan, por claro. la calle Calo. Sí, sí. Y bueno, o sea, tampoco hubo tormenta, entonces cómo se inició, bueno, lamentablemente hay gente que, se, que que está para eso, ¿no? O sea, no sé qué sentido le encuentran. No no no estoy en la mente para decirte cuál es la la la, la qué, qué sentido le encuentran a prender fuego un campo, no sé si es por diversión, la verdad que no no le encuentro el sentido. Claro, eh, sí, evidentemente ahí es necesario también, puede haber un nivel de ignorancia respecto de lo que efectivamente puede pasar, lo que comienza a veces con una bromita, supuesta broma, que sí. por supuesto no lo es, este puede terminar en una tragedia, porque es así. Sí, sí, ayer mirá, le decía a otro medio, eh, ya desde el momento que el bombero se sube a la autobomba y va, ya está corriendo riesgo. Lo mismo que el brigadista o lo mismo que el policía cuando anda en el patrullero o sea del momento que vas a una emergencia ya estás corriendo riesgo entonces no toman en cuenta que hay personas de por medio que que el, el fuego puede rotar y se puede ir hacia alguna vivienda y puede provocar algún daño mayor eh lamentablemente no toman esa conciencia y bueno eh, queda en cada uno buscarle la la la solución a este tema porque no es no es tan sencillo eh hacer este daño, no sé por qué no le encuentro el sentido de hacer este daño a a un terreno, ahí se queman también animales silvestres, hay pájaros, hay liebres, o sea, también se producen eso esa pérdida, puede haber otros animales también, pero la verdad que no no sé, no no no le encuentro, cuando no le encuentras explicación es muy difícil dársela Bien. Eh, David, bueno, ¿cómo están preparados para lo que viene? La, la última vez que conversamos eh, mostraba cierta satisfacción por lo que tenían como lo que tenían como recursos y demás, pero a la vez en los en las últimas horas ha trascendido en eh, esto casi que no es novedad, pero un nuevo ajuste del gobierno nacional en lo que tiene que ver con la previsión y la atención de los incendios. Esto no sé si afecta de manera directa a la provincia también. Mira eh, nosotros eh, ahí no hay a leer la nota la vi hoy en la mañana no alcancé a leerla eh, hoy por hoy nosotros tenemos el avión observador acá que ha venido desde nación estuvo hace dos semanas operando acá el avión hidrante y no he tenido ninguna noticia que digan eh, que no lo podemos usar al contrario eh, lo, cuando lo he pedido sale automática dice automáticamente me dicen sí eh, ya está avisado el piloto que lo que salga que o sea no honestamente no te puedo decir eh, específicamente dónde está el recorte, no lo vi bien, eh, pero en cuanto al a los medios aéreos que tenemos disponibles eh, lo he pedido y ha salido inmediatamente a volar. no no he tenido ningún inconveniente bien eh, te hago una consulta, no sé tampoco si has tenido una comunicación con la dirigencia de Carbaplas confederación de asociaciones Rurales de Buenos Aires y la Pampa. O si has visto el documento en el que eh, plantearon la necesidad de una eh, preparación eh, a los productores o a los propietarios, no sé, te, te consulto eso, ¿hay un vínculo ahí? ¿Qué pensás de, de lo que salieron a decir, si es que pudiste eh, observarlo? Mirá, eso generalmente eh, lo maneja el Ministerio de la Producción. Claro. Yo desde mi parte te puedo decir que desde el gobierno de la provincia se están haciendo la limpieza de las picadas que son de uso de defensa civil. No todas son las de uso de defensa civil esa limpieza se hace todos los años eh, que es para que el, la, las camionetas o los móviles de emergencia puedan transitar eh, sin ningún inconveniente lo que sí he notado que en los últimos incendios de la, de navidad sobre todo que en, por dicho por los brigadistas no es cierto que la gente que está en el campo que no encontraban las picadas internas de los campos, no las perimetrales. Nosotros tenemos poder, como para decir, che, las, las picadas perimetrales tenés que tenerlas en condiciones. La interna ya es propiedad privada y tienen que tenerla los propios propietarios de los campos. Eso sí te lo puedo decir, porque vos si tenés el campo, ponele, dividido en cuatro, y tenés la picada repasada, ambas al medio, eh, cuando se te prende uno de los cuadros no se te van a quemar los cuatro porque vos tenés la picada para poder trabajarlo. Es una herramienta fundamental que utilizamos en la dirección para poder eh, hacer contrafuegos o cortafuegos, o sea, bueno, cortafuegos es la propia picada, para hacer contrafuegos, ¿no es cierto?, para poder anclar al fuego. Y muchos de los brigadistas que han ido al incendio incendios nos habían dicho que no no estaban las picadas internas. Uh -huh. Y al no tenerla, lo que provoca es un daño mayor al campo, porque sabes que se te quema eh, el campo, Todavía se te queman postes, eh, alambrados, o sea, tenés un daño mayor al que podés haber evitado habiendo hecho las picadas. Eh, entonces, eh, lamentablemente, eh, esto está pasando y, bueno, no son todos los campos, hay que aclararlo, no son todos los campos. Hay campos que vas y están en perfectas condiciones, tienen, al contrario, tienen unas picadas excelentes. Uh -huh. Pero bueno, sí. Eh, Depende de cada propietario que las pueda hacer, ¿no es cierto? y, y ahí y, es un gasto, pero te claro. salva un montón después de, de otras cosas. Es una inversión necesaria para zafar si si, si pasa lo que nadie quiere. Y, y digo, ¿esta situación que describís, es más o menos habitual o, o hay como un relajo quizá de los propietarios, productores? No, no es habitual, pero es como como bien dijiste por ahí, como que se encuentra un relajo, de que se relajan y total... Lo que decimos todo viste eh, que total a mí nunca me va a pasar y hasta que te pasa eh, a mí yo he tenido también otros inconvenientes personales donde también si no nunca se te va a prender fuego y te ha pasado o nunca te van a robar y te ha robado o sea creo que llega un momento viste que por ahí como que te relaja y, y hemos tenido unas temporadas anteriores que han sido tranquilas que no hay ¿sabes? no ha habido incendios entonces decís sí, bueno no no va a pasar nada Pero bueno, cuando llega el momento es necesario tener las, las picadas en condiciones para poder afrontar este tipo de siniestros, de desastres, más que nada. David García, eh, agradecemos el contacto. Si querés agregar algo más, por supuesto que está el micrófono abierto. No, lo que siempre pedimos y que pe se, se pide de acá, que traten de hacer las picadas, que las tengan en condiciones. Y hoy por hoy las la, la quemas están totalmente prohibidas en la provincia, las quemas en, en la parte forestal, me refiero, ¿no? Eh, y que cualquier humo que vean eh, que avis enseguida al 101 que es el lugar más el número más fácil de acordarse y que enseguida nos van a avisar a nosotros para poder este intervenir en incendio cuanto más rápido lo hagamos mejor este va a ser la más rápido a lo mejor va a ser y evitamos un daño mayor bien gracias de vuelta no por favor que tengas un buen año David García es el director de Defensa Civil de La Pampa, nos ponía al tanto de una serie de situaciones, desde la desidia de vecinos, familias, pibes, pibas que están ahí este, jugando con el fuego y generan un incendio, hasta la desinversión de algunos propietarios de zonas rurales que no hacen las picadas internas sobre todo.